Donde caben, donde caben todas las todas voces. Podés terminar la primaria en tu barrio. Es gratuito y con títulos oficiales. Para jóvenes y adultos desde 14 años en adelante. Acercate a la organización social y política Los Pibes. Estamos lunes, martes, jueves y viernes. Suárez 421, La Boca. Animate. Con los profes Darío y Daniela. Bye, Programa de alfabetización, educación básica y trabajo. Nadie, nadie se, libera se libera solo, nadie, nadie libera, libera a otros, nos, nos liberamos juntos. juntos.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 Su naturaleza es que es garantizar un derecho, el derecho a la información. No se engañen. De lunes a viernes a las 18 horas, rompe el cerco informativo. Las dos orillas. Toda la actualidad política de la ciudad de Avellaneda. Cultura. Derechos humanos. Género. Economía, economía popular. popular. Las dos orillas. j u e v e s a partir de las 17 horas. Navegando del otro lado de la información.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 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hacemos con ellos y con ellas? Bueno,、eh, tomar lo que están aprendiendo junto a sus profesores, junto a sus maestros y convertirlo en un contenido justamente para radio. Por eso estamos compartiendo este espacio en FM Riachuelo, como les decía, como todos los jueves, en esto que es Hora Libre. Que es、eh, una producción del programa REC, que lo denominamos Red Escuela de Comunicación, que coordina Mariano Molina.、Eh, me acompaña Juan Pinto, sin la operación técnica, o sea que él nos está sacando al aire. Por otra parte, también nos acompaña, como todos los jueves, Alejandra Zárate, en, quien registra todo este momento. ¿Para qué? Para que ustedes, a través de nuestra página web, que es programarec.com.ar, Puedan recorrer, recordar esto que ha sucedido en el día de hoy en f m Riachuelo. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y quiero que se presenten ellas y ellos. ¿Cómo va, chicos? Bien. ¿Bien? Hola. ¿Qué pasa? Hay que acercarse al micrófono porque si no nos acercamos al micrófono, lo que va a suceder es que no nos escuchen desde el otro lado. ¿Sí? Bueno, ahora sí, ¿cómo va, chicos? Bien. Bien, Bien. ¿no? Bien. ¿De dónde vienen? De Villa Soldati. De Villa Soldati. Estuvimos llegando como justito, s justito. s、sí. Esto vamos a contar la cocina del programa, porque los oyentes no deberían por qué, saber, pero bueno, se han recorrido media ciudad de Buenos Aires. Sí, no sabíamos que era tan lejos. Sabíamos que era más cerca. Sí. Y bueno, la boca, digamos, es,、eh, está al sur de la ciudad de Buenos Aires, pero queda lejos un poquito de Soldati. A esta hora se complica. Bueno, dijimos que son de Soldati. ¿De qué escuela? De, de la MM2. ¿De la MM2 que se llama? Arturo Jaureche.、Eh, la escuela Arturo Jaureche tiene. ¿Ustedes de qué año son? Quinto, Quinto año. Quinto año, o sea que ya están terminando. Ya estamos finalizando. <risa> nuestro último año.、Eh, ¿De qué especialidad? De comunicación, comunicación social. Comunicación social. Mira, ella quiere hablar, así que le vamos a poner el micrófono. <risa> Esto es radio en vivo. No, en el medio, pónganlo, chicas, y, y, lo, y se van acercando. Eh, de la orientación en comunicación social. La orientación de comunicación social, para aquellos que no tienen idea、eh, de qué se trata, ¿qué es lo que hacen en la orientación de comunicación social? Y estudiamos más o menos lo que es la noticia en sí、uh -huh. y cómo, cómo los programas transmiten noticias a la gente. Ajá. O sea, cómo, cómo se crea la noticia, cómo se busca la información, cómo、uh -huh. transmitirla y cómo hacer que la persona entienda y pueda comprender lo que nosotros queremos explicar. Bien, ¿tu nombre? Tayel. Tayel. Tayel. Y digo, en esto de la noticia, ¿los medios reflejan la real realidad o qué hacen los medios? Bueno, nosotros estudiamos diferentes tipos de, de medios、uh -huh. y nos dimos cuenta que los medios masivos son como los que. Más o menos manejan toda la información a su favor o claro, al favor a l favor Claro, a de... su conveniencia. De... Eso、sí. mismo. ¿Tu nombre? Guadalupe. Guadalupe. ¿Y vos?、Eh, ¿Tu nombre? Belén. Belén. ¿Y vos qué pensas de eso que dijo Guadalupe recién? Y sí, o sea, los medios masivos, al tener tanta capacidad de manipular la, la información, lo hacen a favor o en contra de quien sea el gobierno.、Eh, Sus、Todo. intereses. Claro, sus intereses.、Uh -huh. eh, digo, esto es fundamental de alguna manera decirlo. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces piensa que cuando mira la tele, escucha la radio o lee los periódicos está、um, conociendo la real realidad. Y la verdad es que es una construcción, básicamente, e ¿no? n o hay que buscar en otros lados, o sea. La gente piensa que eso es así y ay, tendría que buscar otras fuentes,、eh, pero no, no conocen.、Mm. Hay que hacer llegar a la sí, gente. Sí, nosotros más que nada también por el colegio aprendimos a hacer esto, porque si no, también no íbamos a comer todo lo que decían los medios. Exactamente. Quienes no se presentaron, tu nombre, acércate、mm. al micrófono, porque hablaste pero no te presentaste.、Sí. <risa> Buenos días, yo soy Bárbara. ¿Bárbara y, el, y, y por acá? Sí, yo soy Diana. Bárbara y Dayana, ¿me cuentan、eh, con qué profe o mujer o hombre este, están viendo este tipo de temas? ¿Esto de que los medios son una construcción de la realidad? Bueno, más que nada, ya desde tercero, tercer año y hasta este año, la mayoría de los profesores siempre nos hablaban de los medios de comunicación, distintos medios de comunicación, qué medio de comunicación poder escuchar. Ver y dialogar y fijarnos qué clase de, de medios tendríamos que fijarnos.、Eh, que、o、es lo mejor, básicamente、claro. contrastar, ¿no? Bueno, y hoy vinieron con、eh, profes de la escuela. ¿Con quién vinieron? Vinimos con el profesor Adrián, Adrián Buenahora. ¿Y Adrián Buenahora, profe de qué es? De comunicación y periodismo. Y periodismo, digo. Este tema con él, l o s v e n Sí, siempre. <risa> claro.、Eh, ¿Con quién más? ¿Había otra persona afuera que l o s acompañó? Sí, la profesora de filosofía,、uh -huh. Bashi. Sí. Y estuvieron trabajando con mi compañera. ¿Se acuerdan el nombre?、Eh, Maru. Sí, Maru. Maru. Maru Maurer, que este, está también con nosotros, que estuvo trabajando con los chicos. Sí.、Eh, ¿Quieren arrancar directamente con el, con el tema que ustedes prepararon? Sí, claro. Sí. Perfecto. perfecto. Eh. Arrancamos con el segundo track, s í así presentamos el bloque. Fotos y hashtags, charts y estados. Compras y ventas, aprendizaje y trabajo. No te enredes en las redes. Redes sociales, socializás o vivís encerrado. Y ahí teníamos la presentación del tema que ustedes van a tratar en este primer bloque. Bueno, redes sociales y tendencias. ¿Qué es esto? ¿Quién arranca? Y básicamente lo vamos a dividir como en dos partes: que、uh -huh. es las redes sociales, por un lado, que es. Cómo, cómo nacieron, qué es una red social, porque mucha gente las usa, las utiliza todos los días, es algo muy cotidiano para la vida de hoy en día.、Uh -huh. Pero que muchas veces no sabemos qué es, dónde nacieron, qué eran las primeras redes sociales. Y después vamos a contestar con lo que son las tendencias hoy en día dentro de estas plataformas. Ajá, bien. ¿Qué es una red social que no? A ver, ¿quién d e s a r r o l l a un poquito la idea? ¿Cómo.?、Sí. Ah, bueno, s í g u e t a l l e Sí, sí. <risa> una red social. Básicamente es una plataforma、uh -huh. donde nosotros podemos ver y compartir información.、Sí. Las primeras redes sociales nacieron para un sentido de trabajo,、uh -huh. en donde directamente un jefe ponía algo que los. Los trabajadores tenían que hacer、uh -huh. y estos podían verlo a través de una computadora y no tenían que estar preguntando uno por uno.、Ajá. Hoy en día se llevó más a lo que es la, la comunicación social, a publicar qué es lo que estamos haciendo todo el tiempo, qué es lo que comemos, qué nos ponemos, más algo de ocio. Insoportable. Insoportable. No tengo Facebook. Aclaro. Bien, ustedes sí, seguramente. Sí. sí. sí. Para los jóvenes ya es como un vicio tener Facebook. O cualquier otra red social. No entienden la vida sin Facebook y sin otra esta, red social. Yo siempre pongo un ejemplo. Mi hijo se lastimó un dedo y mi hijo más chico se enteró antes que yo porque vio la foto en Instagram. Y me parece horrible conceptualmente que me entere porque alguien vio en Instagram. Bueno. Nada. Sí, nada. Bueno, ¿quién fund ¿quiénes fundaron? Este, ¿Quiénes,、eh, digamos, generaron estas redes sociales? ¿Cómo fue un poco el inicio? Y el inicio, como dije bien,、mm. fue para trabajo, fue、Ajá. en Estados Unidos.、Mm. Fue una empresa llamada Six Degree, que fue la primera red social que no usaba internet. Fue antes, fue en el 70, antes de que saliera el internet, como hoy lo conocemos. Y básicamente, entre unas computadoras de una empresa se, se mandaban la información de qué trabajos tenían que realizar. Ajá, bien, una cuestión laboral. Y bueno,、eh, les pregunto, y esto es seguramente para todas y todos, son importantes para la vida de ustedes. Sí, sí. sí. ¿Por qué?、Obvio. ¿Alguien、Soy、lo puede explicar? Inmensa, ¿Alguien me lo puede、eh? argumentar por qué? Necesitamos mostrar todo lo que hacemos, todo lo que somos, con quiénes nos juntamos, qué hacemos. A ver. No lo、no, necesito. Por mi parte no lo necesitamos, pero es una costumbre bastante cotidiana. Es como que vamos a algún lado y tenemos que, tenemos que sacarla afuera y que los demás sepan que nos vamos a la cancha, que nos fuimos a bailar, que vamos、hábito. a ir a hacer algo. O sea, no sé. Que no, nos gusten, que, no, nos gustan, que nos pongan me gusta, que compartan nuestras fotos. ¿Por qué es importante que te pongan me gusta? No ¿Qué, sé, ¿qué yo impacto si no、tiene? me ponen me gusta es, es frustrante. O sea, ¿No, en serio? Si, uno, sí, uno se da cuenta y quiere sacar la mayor cantidad de me gustas posibles y no es como que. Ay, la ¿Qué borras foto. o la lejos estoy de eso, por favor? <ríe> Digo, ¿Y qué piensan esto de mostrar permanentemente la vida privada? Nunca se lo cuestionaron. ¿Por qué muestro esto permanentemente? O sea, en un punto es como que está mal, porque es la vida de uno donde uno va, es como en parte p e l i g r o s o Pero e s t a m o s tan a c o s t u m b r a d o s p o r qué al otro le, le tiene que gustar o no le tiene que gustar?、Sí. Es porque, porque todos opinamos de la vida de los demás. Que yo no creo que esté,、no、esté, que esté bien, pero. Por ejemplo, viene Belén, que es mi mejor amiga, y me m u e s t r a Ay, mirá la foto que se sacó, no sé, mi exnovio, y empezamos a criticarlo, ¿viste? Pero no de mala, sino porque, no sé, nos parece divertido, ya es algo、claro. habitual. Bien, bien. ¿Les parece que es algo que tiene que ver con la generación de ustedes? s q u e las.? Otras generaciones más cercanas a mí también les pasa lo mismo que a ustedes. ¿Qué opinan? Mamá, papá, tío, tía, abuelo, o u s t usa por, esto? Por lo general, la mayoría que lo usamos somos jóvenes,、sí. pero este año, esta generación,、eh, yo me he dado cuenta que hay un montón de personas grandes, gente grande, abuelos, personas mayores, que tienen Facebook, tienen Twitter,、eh, publican cosas, suben fotos. Y antes eso no se veía porque no estaban, ellos no estaban todo el tiempo conectados en una computadora. Lo que pasa es que ahora、eh, uno se compra un celular y el celular te viene con un montón de aplicaciones o vos d e s c a r g a s las aplicaciones y es como que el celular mismo te obliga a que vos descargues el Facebook y tengas Facebook,、eh, tengas Instagram y todo eso. El que tiene un celular chiquito, común, de tapita o con botones. Sienta e s aislado. Es viejo. Por eso yo tuve、asilado. mucho tiempo. Tenía, hace poco tengo el celular moderno y era como que estaba excluida. Como、mm. que si no tenés redes sociales, no pertenecés. No bueno, yo también estuve casi un año sin celular y fue como, no sé, me sentía que hablaba con la pared porque mis compañeras tenían celulares, mis amigos nos juntábamos y era, estaban todos con el celular en la mano y yo estaba ahí como pintada. <risa> No. Es, es un, un elemento muy importante a la hora de socializar en estos momentos. Sí. Por más que、Claramente. estemos juntos y nos juntamos con amigos, igual nos sale agarrar a el celular. ¡Guau!、Wow. Bueno. La segunda parte que ustedes tenían preparada tenía que ver con las tendencias. Sí. A ver, desarrolle n m e un poquito la idea. Bueno, nosotros elegimos hablar de las tendencias. Más que nada,、eh, nosotras, como somos chicas, elegimos en Instagram. Hay muchas chicas que suben videos maquillándose, que se hacen muy virales,、eh, que se llaman Beauty Bloggers. Y bueno, vamos a hablar sobre ellas. Ajá, l a s Beauty Bloggers. Así. It Girls también. e a t Girls. ¡Ay, qué difícil, qué difícil! Bueno, y entonces, ¿qué hacen estas chicas? Bien,、eh, las i t g i r l básicamente se viven,、eh, se ganan la vida trabajando para empresas de moda o de marcas, cualquier marca, no sé, tipo Adidas, Nike o las marcas de maquillajes, o sea, cosméticos, MAC o de cualquiera que sea. Bastante、eh, conocidas. Algo así como sería una, una modelo,、uh -huh. ahora se convirtió en la, la modelo de la red social. O sea, ¿qué sería? Como una YouTuber. Claro, o sea, no son ni、canal. actrices ni modelos,、ah, ni algunas no son youtubers, son solamente chicas que suben fotos y viven、ah, de eso. Ah, les sí, pagan por. Al, o sea, al video, perdón. Sí, pero también hay muchas hitgirls que después de eso, como、mm -hmm. se hacen muy conocidas, hacen canales en YouTube y todo se relaciona. Y se hacen famosas por su belleza, por su estilo. No, no hay mucho talento, solo sacarse fotos. Claro, y saber pintarse bien.、Sí. Arreglarse la cara y cambiársela. Frustración para las chicas que no lo saben hacer. Ejemplo, yo. ¿Ah? Ajá. ¿Y aprendés de eso? Y yo, básicamente, antes no sabía maquillarme ni un poquito. Por lo menos ahora sé, no sé, pasarme una sombra de ojos o un rubor más o menos afable. Y es bastante. Muy. Se mete mucho con las adolescentes este tema de las s i d c a r e las beauty bloggers.、Eh, como que. Nos influenciamos mucho por eso. Claro, influye de forma negativa, como también influye como inspiración. O sea,、mm. vos ves a una chica que tiene, no sé, un. Por ejemplo,、eh, k y l i e Jenner es una de las hit girls más conocidas que sacó su propia marca de labiales, etc.、Ah. Y entonces una la ve y es como es un ejemplo a seguir en lo físico. Entonces una siempre quiere como ser así y es como inspiración, pero hay chicas que. No lo puede, no lo podemos lograr y crea frustración, crea depresión. Es como también muy violento porque son como muy perfectas. Mira vos, mira vos.、Sí. Eh, bueno, hay que entonces trabajar más sobre la idea de que existen los estereotipos y la verdad que、eh, no son más que modelos, moldecitos, que nosotros no necesitamos adaptarnos 100% a ellos, viste. Eh, y a veces los conceptos de ser exitoso o no ser exitoso tampoco t i e n e tanto que ver con eso. Se nos está pasando rápidamente el tiempo、eh, y hay otros compañeros que quieren entrar. Vamos a ponerle un poquito de música a la mañana. 私た聴はこのように見えますか US あ a j u s、ah, t i、no、c i a me gane la contienda。 だ Un libro no te enseña, y un libro te enseña lo que la calle no te da. La dignidad por el oro no se empeña, por eso me mantengo firme ante la sociedad. Con palabras rebuscadas, dejen mentiras elaboradas. Para engañar t e s u confusión organizada. Mi punto es real, si lo que canto está mal, clausura la música en general. ¿Qué escuchaban los autores del 9-11? ¿Qué escuchaba Timothy McBain en aquel entonces? ¿Qué escuchaba el asesino del famoso Beatle? ¿Qué escuchaba Mao Zedong, s t a l i n y h i t l e r お疲れ Necesitamos más inspiración de los artistas. Necesitamos el compromiso d e la familia. Necesitamos que la iglesia、Amén. se mantenga en vigilia. Necesitamos que la muerte no sea la noticia el día. Más acción, menos politiquería. Necesitamos darle vida al pensamiento estéril. Vamos a demostrar que no somos un pueblo débil. Necesitamos que el rico ayude al pobre y que el pobre no jugue al hombre. Bueno, y seguimos en hora libre en el barrio con los chicos y las chicas del quinto año de la escuela número. Número 2 del distrito 19 que se llama Arturo Jaureche. Dije todo bien. Perfecto. Bueno, entonces Perfecto. se van a presentar. Tu nombre.、Eh, John. ¿Te vas a acercar al micrófono? Sí.、Eh, John Quispe. John Quispe. Por ahí tenemos ahí. Y acá yo me llamo Agustín Mercado. Por allá los otros ca caballeros. Brian Quispe. Juan Paco. ¿Alguna relación entre Quispe y Quispe? No, no, no. No, <risa> no, <risa> <normal>. <risa> no podían ser hermanos, qué sé yo. Por acá tenemos a. Laura Parry. Buen Nimaita. Bueno, bienvenidos. Y ustedes van a hablar de un tema que me interesa mucho a mí, porque yo trabajo de esto, pero vamos a presentarlo al siguiente bloque. Profesores, que nos enseñan a respetar día a día a nuestros compañeros. Para los profesores, reflexionar significa reconocer los errores y aprender de ellos. Para entender hay que escuchar y para escuchar hay que aprender. El tiempo pasa, las cosas cambian, no te quedes en tu pasado. Bueno, y en este bloque vamos a hablar justamente del de,、eh, sistema educativo, el rol docente. ¿Es así, chicos? Sí, sí. sí. ¿Quién arranca? ¿Por qué pensaron este tema? ¿Sobre qué cuestiones pensaron? ¿Por qué hablar de los docentes? Mucha bueno, información, Tomé, e s i r e yo. Sí, bastante, <risa> pero. ok. Bueno, en principio, el rol docente es bastante fundamental、sí. para la vida educativa tan, de todos los individuos de la sociedad en sí.、Uh -huh. Es por eso que tomamos este tema como introductor y fundamental para saber cómo se puede mejorar la educación y que es bastante fundamental. ¿Sabes por qué a mí me interesa este, este tema, no?、Eh, no mucho. Yo soy profe, justamente en el ciclo superior de una escuela de comunicación social. Así que、eh, me interesa mucho lo que ustedes piensan.、Eh, vos decías de mejorar el sistema educativo. ¿Tienen algo pensado? ¿Cómo se podría mejorar el sistema educativo? Ustedes que están adentro de la escuela, ¿qué es lo que mejorarían? ¿Qué es lo que cambiarían, tal vez? Bueno, en principio, la forma en que se le ve al docente, se lo ve al docente más o menos como un tipo de líder que te dice lo que tienes que hacer,、Ajá. que te pone los temas a estudiar.、Sí. Eh, yo, por lo menos personalmente, y que comparto con muchos de mis compañeros, es la opinión de que el docente tiene que ser como un guía, un, una persona que te ayuda, te, te brinda algunas respuestas en la medida en que vos vas avanzando de forma autónoma. Es decir, hay que avivar esa llama de autodidacta que tiene que tener cada individuo para poder mejorar no solamente su educación,、Ajá. sino su vida. Perfecto, John. Me encanta lo que estás diciendo, pero este, muchas veces a mí me pasa estando del otro lado. Yo estoy del lado、sí. contrario a ustedes. No contrario, es, digamos, estoy cumpliendo el otro rol del otro lado del mostrador. A veces falta que el alumno. Mueva, como quien dice. Bueno, justamente. ¿No? Que sea autodidacta, que quiera ser. Yo siempre les digo a mis alumnos, me encantaría que alguien me demande que les explique algo. Me encantaría que ustedes me propongan, ¿sabes qué, profe? Enséñame esto porque a mí me interesa. ¿No? Hay como. ¿Ustedes、sí. qué piensan sobre eso? Claro, pero también en los jóvenes de hoy en día, también、eh, en esta generación, pasan muchas cosas diferentes por la cabeza de uno y. Por eso también estamos jugando en diferentes cosas. Que por eso también mucha de, muchas distracciones. Y no le damos mucha importancia también a algunas materias o algunas cosas. Ajá. No digo,、eh, como algo para, para pensar, ¿no? Desde los dos lados, ¿no? Uno tiene que, de alguna manera, abrir su cabeza para hacer muchas otras cosas que tal vez no está como programado para hacerlo. Pero hay una cosa que tienen que hacer ustedes que es. Demandar, querer, hacer. ¿Sí? Así que. ¿Y ustedes, chicas, qué piensan? ¿Hay docentes buenos, docentes malos, docentes que les hacen temer a las lecciones, a las pruebas? ¿Cómo es esto? La verdad que sí, porque hay algunos docentes que, bueno, tenés más trato s que con otros, o, bueno, o te encariñas con un docente más que otro. ¿Uno se encariña con un docente? Yo sí, la verdad, sinceramente, con varios docentes me he encariñado y les tengo mucho aprecio. Son buenas personas para mí. ¿Por qué, por ejemplo, puede pasar que uno se encariñe con un docente? ¿Qué, hace? ¿Qué hay en el docente? ¿Qué rasgo de personalidad hay c m o para que uno se encariñe? Y eso depende de cada uno igual, porque vos te puedes encariñar por muchas razones.、Uh -huh. La primera puede ser porque te, porque te escucha, te ayuda en algunas razones, está para, para vos en momentos malos y eso te da a encariñarse con un docente. A mí también me pasó. Lo mismo.、Ah, buenísimo. ¿Y ustedes, caballeros, hay algún tipo de acercamiento con algún docente? O, por ejemplo, ¿qué es lo que más les gusta de la escuela? ¿El vínculo con el docente? ¿Alguna materia? ¿Qué es.? Y a mí me gusta que el profesor tenga carácter. Ah, mira vos. A ver, ¿a qué le llamas tener carácter?、Eh, sí. Que te dé a, a conocer el miedo, o sea, no el miedo así, básicamente, sino. Acércate un poquito más al micrófono. Sino que, que sea recto. Recto, sí, para que、mm. los alumnos lo respeten también.、Ah. Porque hay otros alumnos que no respetan, que están con el celular. Es el famoso celular. Sí, sí. n o Ese elemento. Sí. ¿Y vos qué pensás sobre esto? ¿Cómo, cómo te encontrás en la escuela? ¿Cómo, ¿Qué es lo que te. Te hace sentir que formas parte e l vínculo con tus compañeros, con tus docentes. ¿Qué papel juega el docente en eso? Y el docente juega. Su rol es muy, muy grande porque. No sé, es muy importante. ¿Sí? Sí. Bueno,、eh, alguien por acá elegiría. En, digo, están en quinto año. Piensan por ahí. A, a, Adoptar la carrera docente como、Yo. propia? Ah, mira vos. Profesor de educación física. Profe de educación física. a c e r c a t e un poquito al micrófono y me vas a decir, ¿por qué profe de educación física? Porque me gusta, o sea, me gusta la materia. Ajá.、Eh, me gusta hacer también ejercicio y todo eso y como que me familiarizo con eso. ¿Algún docente de educación física que ha ayudado a tomar la decisión? Sí,、eh, Daniel, el que. Ahora recién t o m o Ajá.、Eh, como que. Charlé y me, me incentivó más para que tome la materia. Mirá vos. Bueno, el único. Yo también. ¿A vos también? ¿Qué docente de? De matemática. Ah,、oh, matemática. Después me podés enseñar a mí porque <risa> no entiendo nada. <risa> <risa> Bien.、La、¿Por、verdad? qué docente de matemática? Y. el... Por así decirlo, así nomás, o sea, me encanta la matemática.、Uh -huh. O sea, la comprendo bastante bien. Varios profesores me dijeron que aunque yo no estudie ni nada, pero me salen las cosas. Aunque a veces soy vago y no hago nada, pero así de la nada yo entiendo varias cosas de matemática que no cualquiera lo entendería fácil. Y además, varios profesores me dijeron que podría hacer, tener algo para explicar, porque también dice que puedo explicar bien. Buenísimo. Ahí estamos. Los futuros docentes, matemática y educación física. Buenísimo. Nos vamos a la tanda de la radio cien punto nueve FM Riachuelo.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 En p a s e o m a r t i n c i s n e r o s arroba gmail c o m El sindicalismo también tiene su genética. Vuelta grande, la falta, la CGT de los argentinos y los 26 puntos de Ubaldín. Genética Sindical, todos los jueves de 19 a 21 horas. Un programa hecho por dirigentes sindicales. Escucha Genética Sindical, escucha la voz de los trabajadores. El obrero tiene derecho a organizarse para la defensa de sus intereses ya, profesionales. ¡Mamá, a ame Sonza, qué grande v e n g o sola!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 libre. Diez años que los jóvenes se a p r o p i a n del aire. Hora libre. Diez años, Diez años de radio. De radio. Estamos en hora libre en el barrio con las chicas y los chicos del quinto año de la escuela Arturo Jauretche del de barrio de Soldati. Sí. sí, El barrio de Soldati. Cambiamos el grupo y me gustaría que se presenten. ¿Tu nombre? Rodrigo. Por acá tenemos a. Gustavo. w e n d e Aileen. Florencia. Jason. Jason. <risa> Jason. <risa>、no、te... te tenés que acercar al micrófono porque no lo estoy escuchando por acá. Bueno, sí. A ver. Bien. Pero t i e n e n que hablar fuerte porque si no, no te voy a escuchar. Hola, ¿sí? ¿Me escuchás? Sí, ¿tu nombre de vuelta? Jason. Jason, ahí está. Ahora estamos todos presentados.、Sí. Bien,、eh, me gustaría empezar este bloque abriéndolo de esta manera. Bueno, música en el barrio. ¿Sí? A ver, ¿cómo pensaron este, este bloque? ¿La música de qué barrio estamos hablando? La música del barrio en general, barrios、eh, bajos se podría decir, barrios、Ajá. humildes. En, en los cuales hay personas, o sea, pibes y bandas que tienen un sueño, que ese sueño básicamente es cantar y ser escuchado. Una de las bandas que entrevistamos es el Grupo Agitala, que es un grupo de barrio que ese barrio básicamente tiene a ese representante, entre comillas, que está prácticamente cumpliendo sus sueños, grabando temas,、eh, yendo a boliches a cantar y demás. Ajá, buenísimo. ¿Hay una temática que sea del barrio? ¿Se hablan cosas que tienen que ver con lo que se vive ahí? ¿Cómo es? La temática que se usa básicamente en, el, en los barrios es la, la injusticia por los g a t i l l o s f á c i l las desapariciones de personas o cómo se trata la policía en, en diferentes ocasiones. Porque, por ejemplo, a la mayoría de nuestros compañeros. Lo que nos pasa es cuando salimos del colegio, la gente de armería pide DNI o pide revisar. Por algún motivo o razón, tenemos que sí o sí darles el DNI o decirle nuestro nombre, porque si no, lo único que recibimos es un garrotazo, por no hacerles caso, básicamente. ¿Piensan que eso sucede en ese barrio o en los barrios bajos, en, digamos, en otros? Pero tiene que ver con la cuestión, digamos, que tiene que ver con el, la forma de vida, el hecho de que son barrios de clases bajas, ¿con eso tiene que ver, básicamente? Sí. sí, sí, exactamente. Digo, pibe de Belgrano, esto no le pasa. No, no, o sea, a un, a un pibe de Palermo, yo creo que esto de andar por las 11 o 12 de la noche con una barra puesta, gendarmería o la policía federal no lo para. En cambio, en nuestro barrio, a partir de las 8 o 9, gendarmería, por portación de cara, te quiere parar y pedir deneí. Solo,、sí. solo por el hecho de ser de un barrio bajo, nada más. ¿Y cuál es la importancia de cantar estas cosas? ¿Qué pasa si cantamos estas cosas? ¿Qué, qué sucede en la sociedad? No,、eh, nosotros más que nada elegimos hablar de b a n d a del barrio porque la mayoría de los que cantan、eh, cuentan algo. Cuentan、claro. la historia de lo que le pasó o.、Eh, ¿Cómo lo llaman?、Eh, lo que le falta al barrio. Corte,、uh -huh. Dicen. Reclaman. Reclaman. Seguro、uh、que -huh. sí. ¿Hay oportunidades para estas, estas bandas del barrio? ¿Qué piensan ustedes? Sí, mayormente en nuestro barrio hay un artista que se, sí, que se llama d a r i e l Se llama Ricky, pero le dicen d Ariel. Y ya tuvo bandas de, de oportunidades y chances. Fue a la radio, cantó su propia canción y todo. ¿Es a q u i é n le hicieron el reportaje? ¿Ustedes? No, no, no, no. ¿A quién le hicieron? A ver, contame, ¿a quién le hicieron el reportaje? A un, un artista que de hecho está acá con nosotros. Que he gustado.、Ajá. No, no, no. A él lo vamos a entrevistar acá en vivo. No,、Ajá. le hicimos la entrevista al grupo Agitala. Manda e l barrio. Ah, bien. Escuchamos primero esta entrevista y después nos van a cantar y demás acá en vivo, ¿no? Sí. Vamos sí. a entrevistar a los integrantes del grupo Agitala. Nos va a hablar Diego, el timbaletero. ¿Hace cuánto se creó el grupo y cómo? El grupo se creó más o menos hace 10 años. Con otros integrantes que se fueron actualizando y ahora está la n u n a formación. Y se formó con, con un grupo de amigos, empezando a aprender a tocar música y elegimos formar un grupo de cumbia. Will nos va a contar cómo se le ocurrió formar la banda. Bueno, te paso a contar, es m e d i o complicado porque la banda ya venía armada hace mucho tiempo atrás. Nosotros nos desarmamos, quedamos con el timaltero Diego. y un día en una feria estábamos compartiendo algo y lo v i m o s a Fabián le digo ese muchacho puede llegar a cantar y dijimos bueno si nos animamos á b hablamos á b nosotros nosotros para ver si nos animamos á b a armar de nuevamente respetando el nombre del grupo porque ya el grupo llamaba y tal Y decidimos volver a empezar de nuevo de cero porque no teníamos nada O s e a no teníamos músico nada ni idea y empezar a hacer canciones y salir a tocar fue de esa manera como nos armamos ¿Qué sensación tuvieron al escuchar que otra persona estaba escuchando su música? Bueno, mira, te cuento la primera vez que me pasó:、eh, estaba entrando a mi casa y un vecino estaba escuchando mi canción y fue hermoso. Me puse re contenta porque veía como que les gustaba. Y sí, fue hermoso. Me encantó que haya pasado eso y que toda la gente le escuche. ¿Vos, w i l y Yo, la primera experiencia que tuve fue en una radio. Nunca, yo hace muchos años que estoy en la música, esta con el grupo hace como 10 años. Y lamentablemente nosotros nunca pudimos hacer una difusión de nada porque no g r a b a m o s no teníamos la plata para hacerlo. Con el grupo nuevo que hace 5 años se armó, lo pudimos hacer.、Eh, tuve la experiencia de que un muchacho lo llevó a una radio. No sé si se podrá decir, es、si、una radio conocida. Y lo escuchamos con mis compañeros de l a b u r o a la hora, lo pasaban porque íbamos a tocar en ese lugar. Cada 15 minutos, un tema de nosotros. Y la sensación, imagínate que fue enorme. No podía comer al mediodía escuchando los temas. Me volvía loco. Hasta grabé la presentación del muchacho de la radio cuando lo pasaban al tema. Es hermoso, lamentablemente es hermoso. No sé si ustedes lo podrán vivir, pero yo por lo menos estoy muy contento. A ver, vos, Fabián, contanos. Bueno, particularmente también muy, muy contento,、eh, qué sé yo, qué te puedo contar.、Eh, iba caminando por la calle y iban chicos caminando y escuchando nuestros temas a todo volumen y hago una cuadra más y pasa un auto también escuchando n u e s t r o t e m a también a todo volumen. Para mí fue hermoso, algo sin, la verdad que sin palabras.、Eh, Muy contento por, por todo. así Diego, vos que estás hace mucho en la banda, ¿en qué se inspiraron para ponerle ese nombre?、Y、no, la, El nombre nos inspiró porque había que poner un nombre porque íbamos a empezar a tocar en bailes, en fiestas, en recitales, así, eventos. Y bueno, tenía que tener un nombre y bueno, y buscamos el, el lado de la j o v a viste, agital, agital. Entonces quedó agital, le gustó a todos los chicos y quedó en eso. ¿Tienen temas propios? Sí, tenemos temas propios. Tenemos cuatro temas grabados y tenemos más de doce temas para grabar. Económicamente no se nos está dando para poder grabar los demás, pero tenemos cuatro temas que están sonando en las radios, en provincia y en capital también. Y seguramente lo habrán escuchado. Así que bueno.、Eh. Y ahí, ahí estaba la entrevista a Agitala. ¿Quién hizo esta entrevista? e s yo. ¿Vos? ¿Los conocés? Sí, sí, sí. ¿Y ellos ya llegaron a determinado nivel de conocimiento? ¿Estuvieron en algún medio? Sí, sí, sí. ¿Viven de esto? No, no, Trabajan cada uno, nada más los fines de semana se juntan a ensayar y de vez en cuando tocan por el barrio. Ajá. Bueno. ¿Y es tu sueño también, Gustavo? Sí, sí, exactamente. Es, <risa> es, es, es mi sueño, es. Como un tiempito que me tomo yo para desahogarme, entre comillas. Es la música lo que encuentro para poder salir de, de mi cabeza y pensar en otra cosa. ¿Tu sueño? o p a r a adelante? Sí, sería. Habiendo escuchado a los chicos que ella tiene en su banda. ¿Vos tenés una banda o.? No, no, yo, lo... yo soy solista nada más.、Bien. Soy solista. Lo, lo único que sí. Tengo personas que me ayudan a grabar, que me hacen bases, que sería en donde yo canto. Y personas que me ayudan, no sé, sea, a subirlo, a pasarlo, a compartirlo para que se divulgue más rápido. p e r o Igual mi género es diferente al de ellos.、Yo、solo lo que hago es la parte de hip hop o rap. Y ellos, básicamente, lo que cantan es cumbia. Sería un género totalmente diferente. Tenés que hablar muy rápido en el rap. Eh, no se te enríe. ¿Ves? No se, ¿en no se te tiene、no. que enredar la, la, la、ah, lengua. Exactamente. Se, se. Tu vocalización tengo... tiene que ser muy perfecta.、Mm, si no, no se entiende. No, exactamente. Ese es el juego, ¿no? Sí, ese es lo bueno. Igual, básicamente, el rap se, se hizo hace un tiempo para poder divulgar, entre comillas, lo que una persona siente, alguna historia, alguna injusticia que pasó en su barrio. ¿Cómo hacen estas bandas, básicamente? t e n í i s más un pedacito a cantarnos? Sí, cómo no, yo sí.、No、¿Ves? ¿Te Bajamos la música y ahí nos canta Gustavo. ¿Sobre, ¿sobre qué te gustaría? Decís vos, porque, qué sé、eh... yo, la verdad que no sé, alguno que vos tengas presente, un tema que vos digas, no, este es... tema me gusta a mí. ¿Por q u e uno cuando hace、eh... cosas tiene algo preferido? Sí, pero no tenía preparado para hoy. Pero tenía, vas a improvisar. Si quieres, este puedo improvisar,、eh, que es básicamente sacar lo que es, se me ocurra en la cabeza y que vayan encajando las palabras. Y eso también forma parte del hip hop a r a RA. Y eso es más difícil、Ese、todavía. ¿Sí? Sí, sí, podría decir que sí. sí, es un poquito más difícil. Maestro, cuando quiera.、Eh, está bien, yo no tengo、ah. problema.、Eh, entonces voy a hablar básicamente de. No sé, ¿qué podría hacer, mis compañeros? A ver, chicos, ayuden. Para para hablar e l barrio. Hablar、sí. del barrio. e a r í a b n o n tengo problema. Hablar d l s auriculares.、No、así ¿Te e s、sí, c u c h a s、sí. i s e escuchas bien? Dale. Dale. De lo que pasa en el barrio, de lo que la gente no conoce. Ok.、Eh, ¿Cómo empezaría? Eh. Voy. Intento demostrar lo que puede pasar en mi barrio como en cualquier otro lugar. Puedo yo aportar. La gente puede pensar, pero no se puede expresar porque todos tenemos una barrera. ¿Cuál alcanzar? No se puede liberar el sentimiento en este lugar. Lo que siento y el tormento es un horror. Quiero correr, pero no tengo temor a lo que me pasará si siento que puedo volar. Que voy a liberarme. Que lo que hago es arte, hago magia y la verdad lo hago para que saciar esa verdad. Que la justicia es. Quiero ocultar, a veces no puedo entender tampoco. Puedo pensar así que me libero. En mi mente escribo, en mi mente paso lo que digo. Y sigo siendo yo, siempre, siempre fui el mejor. Nunca nadie me bajó porque este es mi sueño. Lo puedo cumplir si le pongo empeño, si le pongo todo lo que le tengo que aportar. La gente no me va a bajar, nada me va a quebrar porque así soy yo. Eso es básicamente、oh, lo. ¡Bravo! Lo he visto muy bien porque a p e r t s Claro, está improvisando, yo no lo hubiera es... podido hacer. Mira, yo estoy acostumbrada a hablar adelante de un micrófono, pero sinceramente, esto de inventar permanentemente y que te r r i m e es、sí. otra cosa. Es, buenísimo. Igual es, es algo que hago básicamente de los 10 años,、mm. cuando descubrí este género, que me gustó demasiado porque hablaba mucho de, de personas que pasaban momentos malos y como que me sentí identificada, entre comillas. Bien, buenísimo. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Hay que, hay que de alguna manera sacar lo que uno tiene adentro. Sí, exactamente. Es, es una manera.、Y、siempre buscarle el lado creativo. Está Exacto, buenísimo. Sí, sí. Chicos, yo sé que quedó un montón, pero estamos apurados porque todavía tenemos otro bloque, ¿no? Con otros chicos. Sí, sí. Vamos a escuchar un poco de música que tiene que ver con la banda que los chicos entrevistaron. Último bloque en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas del quinto año de la escuela Arturo Jaureche t de Soldati. Volvieron los del primer bloque. Me falta que se presenten. Yo, Emer. Emer y al lado. Lucas. Vos tampoco te presentaste、Como、en otro s bloque. s Ah, sí. sí ya ¿Ves?、Venido. Ya pierdo la memoria. Al lado mío está.、Alice. Bueno, te vas a acercar un poquito al micrófono así cuando participes. Y acércate, acércate. Tengo dientes grandes, pero no muerdo. <risa> Bien. Vamos a presentar el último bloque del día de hoy: dolor, maltrato, maldulancia, depresión. depresión. b a s t a de bullying, no te quedes callado. Bueno, ¿de qué van a hablar entonces? Sobre el bullying. Sobre el bullying. Bien. ¿Por qué eligieron el tema del bullying? Va, porque. Algunos se identifican. Va, yo sufrí bullying. ¿Ah? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Además,、eh, hoy en día, como que sigue mucho más que antes el bullying. En las、sí. escuelas. o s e a cada vez viene peor. Sí, se s u f r e más en e s c u e l a A ver, a c é r c a t e un poquito más. Se s u f r e、eh. más en la e s c u e、eh, l a Es un tema, como, muy importante porque. a c é r c a t e un poquito más. Sucede、eh, en las escuelas.、Eh, No sé cómo decirte que es un problema porque son, son chicos, no se saben cómo expresar lo que le pasa y, como que necesitan, sí o sí, como dañar a otros y, y no saben las consecuencias que puede pasar. Ajá, no se puede medir lo que puede suceder a partir de tener un hostigamiento hacia el otro. Vos decís que. También el hostigador tiene un problema, no solamente el que es hostigado. Claro, exactamente.、Mm. A ver qué piensan. ¿Esto、eh, se da más ahora o ahora lo escuchamos y lo vemos más a través de los medios como algo que está pasando? Ahora, como que se trata más el tema. Antes, como que se ocultaba o no le daban importancia.、Uh -huh. eh, sí, ahora se pasa más en los medios y todo. Vos decías que habías sufrido bullying. Bull.、Eh, claro, el, el, cuando yo iba a la escuela, así, en otro milenio,、mm. ¿sí? también hostigaban a compañeros míos. A mí no me tocó, pero ¿cómo es sentirse de ese lado? Va, te sentís mal, va. No sabes qué hacer, encima no sabes si avisar a tus profesores, qué sé yo, a tus viejos.、Uh -huh. Yo no hice nada, pero después, nada, me armé valor, me pegaron unas cuantas piñas y bueno, ya me acosté. Y ya no me hacen bullying,、ah, no, me dejo, no me dejo maltratar, más que nada.、Claro. Y ahora yo, a los que hacen bullying, yo les hago bullying, más que nada. Esa red, esa red. Tampoco es de volver con la misma moneda s í Pero tal vez con tu experiencia vos lo podés detectar más fácilmente. Sí. Y hay adultos, alguien que se tiene que hacer cargo de esas situaciones que. capaz que porque está mirando otro, para otro lado no se da cuenta, pero está buenísimo que vos se lo marques. Sí. <risa> pasa, pasa mucho eso, igual que capaz porque sufrieron bullying de chiquito, después de grande hacen lo mismo para vengarse o no sé. Capaz para、decís? tapar. r s í no sé. Ya en el caso de él, fue así. No, pero él hace bullying a los que hacen bullying. No, o sea,、no. es como el vengador anónimo. No, él ¿Sí? hace bullying a todos. No, pero si yo hago bullying a una persona. No, no hago bullying, va. Yo <risa> jodo <risa> más que nada. Jodo,、va. pero en el buen sentido, ¿no? Que no lo. No, yo era una persona p o b r e c i l a A ver, Tayel, decime. Deci ¿Tayel, decí la verdad porque está pestañeando.、No、miente, y esto no, no es televisión. ¿Qué pasa? ¿Lo mandamos al frente o no? Sí,、eh, Tayel. Nah. Es verdad, no, tampoco, traigo, tampoco traigo, hace por... bullying. <risa> <risa> ¿Ves? Ya me está sacando el micrófono. Nah. <risa> dale, dale. dale nah,、sí. Igual, ojo, yo también sufrí bullying.、Ajá. Yo cuando estaba en primaria sufrí bullying. Y es muy difícil saber qué hacer contra el bullying. Yo soy una víctima del bullying. Yo ahora mismo no me hacen bullying. Pero. Eh, también tampoco sabría qué hacer en contra de este problema. e a es algo que si un chico viene y me dice que está sufriendo bullying, es algo muy difícil de pensar qué hacer. Porque yo me acuerdo cuando estaba en primaria, yo decirle a, a mis padres que sufría bullying era que vengan y te peguen de vuelta tres veces más fuerte y luego ya te pegaban. ¿Pero qué te tenías hay... miedo a la represalia que se podían tomar tus compañeros hostigadores? ¿O te daba vergüenza decir a mí me están haciendo esto? Y era un poco de ambas cosas.、Eh, te da un poco de vergüenza porque es como demuestra que sos débil por algún motivo.、Eh, los hombres siempre tratamos de parecer lo más fuerte posible. s、mm. Y el hecho de que te hagan bullying es como sos un maricón que te se deja pegar. Es algo que por suerte ahora mismo está cambiando. Pero que en su momento, por lo menos cuando yo sufrí bullying, decir que te hacías bullying era, era que te carguen más todavía tus compañeros por encima de sufrir bullying ser maricón. Claro. Igual vos estás hablando de una cuestión de género, ¿no? Pero a las chicas, ¿le pasa esto de,、eh, de ver que hacen bullying? ¿Les hacen bullying? ¿Qué p a s a con las chicas? Porque acá el compañero、sí. habló de los、no, varones. En la, en la primaria también pasé. A mí me cargaban porque de chica usaban, bueno, más chica s usaba n antiguos también. Me jodían. Yo no hacía nada porque、eh, mis padres me supieron educar, m e siempre me daban consejo. Sobre cualquier tema, es como y o sabía manejarlo.、Eh, era como me jodía porque siempre terminaba mal yo, porque me sentía. A veces no quería usar anteojos porque me sentía como bueno, me van a señalar, pero jamás tuve tuve me tuve que someter a ¿sí? si me pegan o no. Siempre como que me puede defender hablando. Igual tu tema eran los anteojos. Sí, los anteojos. Igual、bueno, yo creo como que también va a la moda. Porque ahora, como yo no sé, además los antiguos, es como que ahora veo chicas o chicos que usan antiguos sin aumento, porque como es la moda, fotos. Yo creo que va más sobre eso también. Igual cualquier cosa. A ver, nunca tiene, el hostigador nunca tiene la razón. O sea, va cambiando con el tiempo los motivos, entre comillas, que utiliza para hostigar.、Sí. Pero ninguno es buen motivo. No, ninguno, nadie merece ser hostigado por el, el otro. Y hay también una cuestión muy de estereotipos, ¿no? No seas maricón, chica con anteojos.、Eh, el g o r r i t o al fondo. El gordito, ¿no? <risa> Como aquel que no cumple el modelito perfecto,、eh, es el hostigado. ¿Tiene, sí, ¿tiene sí. algo esto? ¿Te, te cierto? Sí, sí totalmente. Sí. Siempre, siempre el bullying se da por eso, porque. Se meten con el físico porque, no sé, sos callado y ya enseguida te atacan.、Claro. Ah, en la primaria creo que se da más. No sé, en la secundaria no sé si.、Ah. Ya, les iba a preguntar, ustedes están en quinto año.、Sí. O sea, ustedes ven desde el último año a todos los cursos anteriores a ustedes. ¿Qué pasa en la escuela? ¿Hay bullying o es algo que quedó allá atrás en la、no. p r i m a r a e a Ay, bullying, s í g a b i e n d o Yo no lo siento así, va por, por mí. No. no en quinto año capaz. Sí, no, no sé. Ay, Pero no, los no. chicos de primero. Bueno, primero sí. sí. De primero son a los calladitos、tíos. los tienen as.、Sí. Los tienen a los bifes. Ah, sí. Sí, sí no,、ya. los mandan siempre O、lo mandan a hacer cosas, que lo tienen de, de hijos, más o menos. De esclavos,、sí, esclavo. digamos. y qué pasa con esta problemática? ¿A quién hay que alertar? ¿Cómo, ¿Cómo se puede cambiar esto dentro de la escuela? Porque es un problema que se da dentro de la escuela. El bullying es. Eh, no te digo que la, la totalidad、ah, en de los casos,、lado. pero sí, pero en la escuela es. Sí, en la escuela ¿sí? es muy fu más fuerte que. Por eso te digo, no es el 100%、eh, de los casos que se dan en la escuela, pero sí, en la escuela es un lugar donde se da fuertemente el bullying. Muchos chicos también dejan de ir a los colegios, por eso、eh, sí. mi sobrino no quería ir al colegio, en la primaria pasó esto, porque los compañeros lo cargaban y como que no quería contar lo que le pasaba. No sé, tuve. e s Sí, tuvimos... sí. sí no sé por qué, n、sí. fin. Algo para cerrar, entonces, este Bloque, que tengamos que saber alguna alerta para los papás. Nos están escuchando gente del barrio, así que tal vez algo le podamos decir. Primero decir? que los chicos se animen a contar、mm. qué es lo que les pasa a los padres. Contenle, porque... más que nada. A los、sí. chicos, yo qué sé, pregunten cómo te fue hoy en el colegio. Nada,、no, si estás bien, si estás algo, qué sé yo.、Igual. A ver, Yo creo que los padres como naturalizan también lo que está pasando, porque si un chico le cuenta, mira, me golpean el cojo, s como, bueno, son chicos, no sé lo que hacen. O simplemente el mismo consejo que siempre dan es como, bueno, si te pegan, me responde de la misma forma y así la violencia se genera más violencia y, bueno, siempre pasa algo. Bueno, y nada, y le quería mandar un saludo a mis amigos que no vinieron. Gracias por no venir, por acompañarme. Ahí estás haciendo bullying. No, no, me hicieron, hicieron, bullying. Bullying. Me ya hicieron bullying. bullying. Ya es mi bullying. Ya es m bullying. y es mi b u l l n g a es m l l y i n g a es mi bullying. Ya es mi b u l l i n g es mi u l l y i n g Ya es bullying. q u e m e a c o m p a ñ a n n o s a b u n es m n g Ya es mi b u l l y n g a es u l l y i n g es m u i n g Ya es mi b u l i n g Ya es mi b u l g Ya es mi b u l a es mi bullying. Ya e mi b u l l r i n g Ya e mi b l l y i g Ya es mi b u i n g Ya es u i n g Ya es i g Ya es mi b u l l y i a es mi b u l l y i n a e mi u n a e i b u g Ya e i b u i n g a es mi b u i n g a es mi b l l y i n a l l y i n g Ya e l l y i n g Ya e Y bueno, que los chicos que sufren por bullying, que se animen a contar y que los padres también tomen eso, que no es algo que es casual, sino que esos lo sufren y bueno, como todos, capaz todos habremos sufrido por bullying, y, pero hay que contar, hay que hablar y no hay que callar, que, el que al callar,、mmm, no, eso no te lleva a nada bueno. No. Buenísimo. Creo que había quedado un <coughs> tema a lo último. ¿Nos vamos con este tema? ¿Sí? ¿O、oh, oh, no quedó ninguno? No importa, nos vamos igual. Nos reencontramos <ríe> el próximo jueves. Fue un lindo programa. Yo, y cuando hay un lindo programa, quiero seguir una hora más. Este, nosotros nos reencontramos, como dije, el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana en esto que es Hora Libre en el barrio. c h a u c h a u ソニョコンセプテンテ ス, ス、アマメーヴィンボフィーデセプテン